si una vez, en un México no muy lejano, en el tiempo en el que las mujeres tenían precio y las pelucas eran el mejor atuendo, se reunían los caudillos más chacas de México, en la estética la esclavilla. Pero ¿cómo nos vamos a dejar de esos españoles? Si este es nuestro pueblo mexicano. No por nada me dicen el siervo de la nación ni pusieron el nombre de una calle en mi honor allá donde pasa el McDonald y el Walmart Yo soy Nacho Allende Nachito pa los cuates Yo te apoyo Morelos Yo te apoyo como no con todo gusto Claro que sí, mi Nachito ya tengo listo mi nuevo look cortarme la greña y ponerme la pañoleta encima Yo también ya tengo preparado mi traje de charro y mis botas de panza de borrego. ¡Ay! ¿Este pelado viejo, ¿dónde, dónde salió? Yo soy Josefa de Domínguez y botellita de Jerez, todo lo que digas el rey. ¿Dónde andabas, Miguel? ¡Te andábamos esperando! ¡Ay, Pepis! ¡No me digas así! ¡Soy Miki! Como sea. Queremos saber qué vamos a hacer mañana. ¡Ay, pues ya sabe. Nos vamos a juntar en la casa de la Jose, vamos a estudiar la coreografía. tú te vas a poner aquí a mi lado derecho, tú... ¿Cómo te llamas? ¿Nacho? Nachito se va a ir enfrente y vamos a empezar a bailar todos juntos. ¡Estamos hablando de la independencia, Miguel! ¡Mickey! ¡Como sea! El baile es para la otra semana Ah, ¡No es cierto! ¿Cómo crees? Está bien, Bookies. eso es lo que vamos a hacer, acérquense Mientras tanto, del otro lado, el viento soplaba Y los españoles planeaban su malévola táctica Estos mexicanos no saben lo que les espera Su gran noche será la última, coño ¿Sabes cuál es lo más hermoso de nuestro lenguaje? el decir, coño. ¿Coño? Sí, coño. Mmm, coño. Mmm, coño. Coño. Coño. Coño. Coño. Coño. coño. coño. coño. coño. ¿Y ahora por qué nos han detenido estos mexicanos? No sé, han de querer una mordida. Yo se la doy. esta bien, dásela tú. A ver, a ver, orilla y si la orilla. A ver, oficial, porque qué no se ha detenido? Pues los caballos andan en exceso de velocidad y sus cerraduras están muy oxidadas. Oficial, ¿qué le parece si nos arreglamos con unas pesetas? ¡Pero a mí no me vas a pagar con peces, hija de Paulina Rubio! <risa> Las pesetas son dinero, tontuelo. Coño. coño. Coño. Coño, coño. Pues nada más por esta vez lo voy a dejar ir, ¿eh? Pero hay para la próxima más cuidado. No se preocupe, oficial. Gracias por todo. Hasta luego. <risa> Qué tontos. No saben que muy pronto les ganaremos en el mundial. ¿En el mundial de baile? No. En el de fútbol. El chofer. ¡Que empiece la música! ¡Oh, ¡Ven a jugar! ¡Hoy juego de la OK! ¡Y este guerra! Oh, ¡Ya empezó la hora nacional! ¡Coño! ¿Coño? ¿Coño? ¡Coño! ¡Coño! Salga, Mientras tanto, comenzaba la independencia. ¡Que salga Hidalgo! Ya está listo el pueblo. Ha llegado la hora de liberarlos. Hidalgo, todo recae en ti. ¡Ay, pero qué bonito vestido me trajeron, amigos! ¡Está precioso! No es vestido, es el estandarte de la Virgen de Guadalupe. <ríe> Ups, perdón. ¡Órale, salpa fuera afuera y protege a nuestro pueblo! Mexicanos mmm, y mexicanas, solo quiero decirles que este país tiene que ser libre. Algún día tendremos nuestra propia constitución, nuestra propia bandera y lo festejaremos el 24 de febrero. Salma Hayek llegará a Hollywood. ...y Niurka se entra la cabeza. ¡Ah, no es cierto! ¿Cómo crees? ¡Te llega un negro por atrás y todo! Y por eso hoy, 16 de septiembre, declaramos a México independiente. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva! hijo, oh, oh, oh. ¿Qué fue eso? Ajá, puh. Ese fue el grito de Dolores. Diandres nos ganaron. Tendremos que regresar a nuestro país. Pero si no tenemos visa. Oh, oh coño. Coño. Coño. coño. Coño. Coño. Viva México y viva la independencia. 200 años de orgullo mexicano.